Pues, buen día a todos ustedes, qué bueno que nos escuchan aquí en su programa El Areópago y el día de hoy vamos a hablar acerca de, una, de un tema que, que quizá a algunos les llama la atención, tal vez a otros, no. pero yo creo que hablar de ética siempre nos incumbe a todos, puesto que es el área ¿no? o, o el estado en el que nosotros nos posicionamos para tomar decisiones. Y una de las cosas que más difíciles se nos hacen actualmente es tomar una decisión y en todo caso tomar una buena decisión. Sin embargo, vamos a encontrar que, que para esta que para esto, para esto la toma de decisiones hay varias formas de hacerlo. Mi nombre es Israel y este es su programa El Areópago, el programa que pone en crítica el, el, el, la propuesta evangélica con las problemáticas sociales. Y antes de comenzar bien con el tema, eh, eh, a tratar el día de hoy, Eh, vamos a pasar a una canción. Esta canción se titula Una canción no bastará, de un grupo llamado Ciudad Lipton. Ya regresamos aquí a su programa El Areópago y como ya había comentado en la introducción, el, el tema de hoy es acerca de la ética, pero la ética desde una visión que a lo mejor a ustedes les va a ser un poco extraña, pero también es la que recurrentemente nos pasa más, es la ética como angustia y es que si yo les pregunto a cada uno de ustedes si… en alguna ocasión han experimentado angustia, yo creo que todos van a decir que sí, ¿no? <ríe> ya sea por alguna situación o, o, o también entendiendo la angustia a veces como, como otras cosas, como preocupación por ejemplo, o inestabilidad o crisis, pero la angustia es algo que jamás nos abandona y es algo que, de, que debemos de, de tener conscientes, puesto que es ahí donde podemos dar giros o saltos Y en este caso, decisiones que a lo mejor no estaban pensadas en un principio. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la propuesta evangélica o la propuesta bíblica? Pues precisamente porque en la, en, en el, en la posición religiosa que ustedes tengan, eh, tengan o no, o no tengan una postura religiosa, pero se van a dar cuenta de que muchas de las decisiones que se toman en cuanto a lo religioso, se dan precisamente porque hay algo ahí, una espinita, algo que no nos deja... dejar de, de pensar que nuestras acciones van a repercutir en los demás y que también van a repercutir eh, a lo largo de nuestras vidas. Esa espinita o esa incomodidad que a veces sentimos, esa es precisamente la angustia, ese momento en el cual al tomar una decisión nos, nos llega la, el instante en donde nos preocupamos si realmente hemos de tomar la decisión adecuada o, la, o, o una decisión que puede... De, mejorar o empeorar nuestra situación de vida. Y bueno, eh, el día de hoy quiero hablarles acerca de un filósofo que se llama Francis torralba este filósofo analiza la angustia como como el parteaguas para, para una nueva ética, una ética que ya no se va a fundar solamente en, en la razón o en los universalismos que la razón maneja, ¿no? como, como lo podemos encontrar inclusive en, en nuestras escuelas secundarias, ¿no? cuando tomamos clases de formación cívica, o lo que a veces pensamos, que, a, a, o, o como pensamos la, la ética respecto a lo legal, por ejemplo, ¿no? eh, vamos a ver que la ética no solo se encarga de estudiar los valores o de, o, o de generar sistemas en los cuales uno pueda decir, ah, este es el adecuado, esto no, eh, debido a estos principios o convicciones vamos a, a construir un mundo mejor o… o en fin, ¿no? tantas éticas que hay, pero la angustia, que es algo que acompaña la vida de la humanidad, es algo que, que no podemos quitar, y es algo que en algún punto no se puede construir, porque la angustia es nata por el simple hecho de ser humanos, ¿no? o de que alguien nos dijo que somos humanos. <risa> pero bueno, ¿qué es esto? En primer lugar voy a empezar con, con cuestiones de ética. ¿Qué es ética? Bueno, para el general, ética es... todo aquello general que puede aplicarse al particular, y en este caso me refiero a, a todo postulado ideológico, teórico, que, que, se, que puede universalizarse, generalizarse, y entonces que los individuos puedan tomarlo y de ahí tomar decisiones para con, construir y, y proseguir con su vida. Un ejemplo de esto sería, bueno, nosotros vivimos en una ética en la que ya hay una moral construida ¿no? donde vemos los, los valores universales como el, el matar el, el incesto este, en fin, ¿no? el agredir a otra persona, o sea esos son como valores que, que son, nos han remarcado como universales y que a partir de ahí toda la humanidad debe seguirlos es decir, podemos condenar a alguien por matar, bueno lo, lo hacemos todo el tiempo ¿no? eh, directa o indirectamente Porque para nosotros matar es algo malo, es algo negativo. Eh, si te, el, el incesto, por ejemplo, ¿no? que es un tema tabú todavía en, en nuestra actualidad, pues se considera algo aberrante, ¿no? algo que no se puede eh, ni siquiera pensar, porque entonces, y, y mucho se debe a la religión ¿no? o, a, o a la propuesta judio-cristiana, eh, es pecado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pensar en, en cuestiones así si, si eso es aberrante en todos los sentidos? O... O mentir o, o, o falsear, o, en fin, ¿no? o sea, todas estas eh, posturas que ya tenemos impregnadas, ya sea por la educación, por la formación, por la tradición cultural, todo eso es una ética que se ha ido generando a lo largo del tiempo. Pero también debemos entender que cada lugar, cada sociedad, cada país tiene su, sus propios códigos éticos. Es decir, lo que yo creo o considero bueno o malo aquí en, en, en Morelos, por, en Cuernavaca, no necesariamente es igual en Chiapas o en Jalisco, así como no lo es en Argentina u otros países ¿no? de Sudamérica y mucho menos en otros países como Europa o Asia, porque cada ética se va marcando de debido a su contexto, a su historia y a su configuración ¿no? como individuos en una sociedad. Es decir, eh, el primer tratado ético como tal lo escribió Aristóteles ¿no? en, en un libro llamado Ética Nicómaco, donde Aristóteles le, le muestra a este discípulo que, que hay ciertos parámetros en, en los cuales la vida de una persona se debe conducir, pero no podemos decir que esa ética de hace cuatro mil años pueda aplicarse a nuestro tiempo porque hay que entender que la sociedad de aquel tiempo era una sociedad completamente diferente, era una sociedad donde el ser humano, por ejemplo, o la categoría de humano solo se le daba a los hombres y a los hombres con actividad política, en este caso las mujeres, los niños, los, las bestias, ¿no? los animales, pues en ningún momento eran ciudadanos, ¿no? y mucho menos los extranjeros, porque hay que recordar que los griegos, y sobre todo los atenenses, tenían muy marcado ese sentido de identidad, de decir nosotros somos humanos, lo que está fuera de Grecia son animales o son bárbaros. ¿no? Entonces, este principio ético que Aristóteles marca en Ética Nicómaco, se ve postulado por tres éticas, que es la ética de la amistad, pero Tres amistades que, que, vamos a llamarlas así, tienen separaciones. Porque para Aristóteles, el ser amigo no es lo que entendemos ahorita como ser amigo. ¿no? Sino ser amigo eh, podría inclusive decirse que era aquel que compraba algo eh, y a quien le compro yo algo es mi amigo por el simple hecho de que él me da y yo recibo. También había otra clase de amistad, de la cual solamente era por favores sexuales. ¿no? Tú eres mi amigo mientras... O, o mi amiga, ¿no? Mientras tú y yo tenemos un, un momento de placer donde tú y yo no las pasamos bonito y, y después de eso tú y yo no somos nada, ¿no? Y también estaba la amistad virtuosa que para Aristóteles era la mejor, en la que eh, los individuos se juntaban para mejorar como personas y en este caso eh, Aristóteles pondría la amistad virtuosa sobre todo para los filósofos, ¿no? Que tú como filósofo que quieres llegar al estatus al más alto de, de, de tu vida, ¿no? Eh, que quieres reconocerte, conocerte a ti mismo, descubrir de lo capaz que eres para hacer otras cosas, pues necesitas a alguien que te vaya acompañando y para Aristóteles ese es el mayor tipo de amistad. Aristóteles marca otra, ¿no? como la filantropía, en la cual hay, los hombres son capaces de amar a todo lo que les rodea, inclusive a los animales, pero para Aristóteles llegar a este nivel pues es imposible, porque para ser un filántropo también tendrías que dejar atrás tus derechos, inclusive como ciudadano, Curiosamente, ese tipo de amistad que pareciera ser ajena a nuestro tiempo, es una amistad de las que se repite. ¿no? Digo, contextualizando un poco Aristóteles, eh, cuando ustedes van a comprar a las tortillas o cuando lo van a comprar a la tienda o cuando van a intercambiar ciertos artículos, están ahí ejerciendo la amistad desde una ética de, de, de intercambio. Es decir, yo te pago a ti. y tú me das algo a cambio, y en ese momento tú y yo interactuamos y formamos un lazo de amistad, en este caso el lazo de comprador. En el otro caso, en el, en el tipo de amistad eh, también llamada hedonista, no pues hay gente no que conoce a otra nada más por favores sexuales, ¿no? e inclusive podemos decir que pueden haber los tres tipos de amistad juntas, en este caso hay gente que compra por favores sexuales, no hay gente que paga, que intercambia también su, su placer por otras cosas, Pero irónicamente el tipo de amistad virtuosa que Aristóteles eh, plantea es la que menos se da, puesto que muy pocas ocasiones buscamos a la gente para poder mejorar como personas. ¿no? En este caso, regreso, Aristóteles solo lo ve en cuanto a los hombres, pero no en, en nuestro tiempo esa idea del hombre como ciudadano ya no existe, o sea, ahorita la categoría de ciudadanos ya lo tienen todos, no, las mujeres, los niños. y quizá un poco ahora con, con los movimientos eh, hacia los animales, ¿no? hacia, hacia lo ecológico, también ellos empiezan a luchar porque a, porque a estas eh, otras formas de, de vida puedan dársele también la categoría de ciudadanos. ¿no? Pero más allá de esto, este tipo de ética, como ven, es una ética general, es decir, se abre para todos de tal manera que los individuos la tomen y entonces hagan ejercicio de ellas, A partir de esta concepción ética de Aristóteles, empieza una tradición filosófica de pensamiento en la cual se van a configurar otras éticas. Durante muchos años en la era medieval, con la imposición de la Iglesia, ¿no? de la Iglesia católica, eh, la ética cambia de giro. ¿Por qué? Porque ahora la ética aristotélica se va a combinar con, los, con algunos postulados ju judeocristianos, ¿no? De tal manera que ahora la religión va a ser la que va a imperar. Y en este caso la ética va a cambiar a una moralidad eh, cristiana. Es decir, los mandatos o los estatus que aparecen dentro de la Biblia se van a ver forzados, creo yo, a que compaginen con la ética aristotélica, o en este caso la ética griega por excelencia. De tal manera que lo que para los judíos, por ejemplo, ahorita son los diez mandamientos, ¿no? bajo esta ética aristotélica se junten, y entonces así pueda haber una actividad política o un ejercicio político donde las personas tengan que comportarse tal y como lo dicen los estatutos bíblicos. Es decir, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás, no cometerás adulterio, eh, y, y, y cada uno, no, no deshonrarás a tu padre y a tu madre, en fin, todos estos mandamientos que, que en algún punto eh, los medievales descontextualizaron, para poder así unificar, o en este caso ampliar sus, sus, sus territorios en cuanto a, a, a la sociedad o, o su, su actividad política frente a la sociedad. Sin embargo, y, y eso duró muchos años, eso duró, bueno, desde el siglo III siglo IV hasta el siglo XIV aproximadamente, ¿no? o sea, como verán, fueron muchos siglos donde, donde hubo una imposición ética, si quieren verlo así, no, por parte de toda una institución y que en algún punto todavía tenemos rezagos de eso, ¿no? Y si no me creen, pues <ríe> róbenle a alguien y a ver si no le no les ponen sus <ríe> madrazos. ¿no? Pero actualmente nosotros vivimos en una época donde poco a poco vemos cambios en esa ética general. En, en A partir de la ilustración vamos a encontrar a pensadores que empiezan a replantear cómo debe comportarse el ser humano frente a la sociedad y frente a sí mismos. Y entonces ellos empiezan a cuestionar, a problematizar estas éticas que han predominado. En este caso vamos a empezar con, con los filósofos del siglo XV, ¿no? los filósofos de la Ilustración, empezando por Descartes, para seguir quizá con, con más adelante con Kant, ¿no? ya de un salto. Pero ahí vamos a encontrar en la ética kantiana, por ejemplo, que todo se va a basar a partir del deber. Es decir, quizá actualmente la ética más pre, pre, predominante es la ética del deber. Yo tengo un deber hacia, hacia con el otro. el otro va a ser mi objeto de, de conducta, es decir, mi, mi deber va a ser comportarme de tal manera que al otro no le afecte de manera negativa y que a ambos nos beneficie de manera positiva. ¿no? En este caso Kant, en sus eh, trabajos, ¿no? en su crítica a la razón pura, en, en, en su crítica a la razón práctica, Kant va a mostrar cómo la ética del deber se va a fundir en algo que él llama imperativos categóricos, es decir, yo le voy a dar un nombre, una categoría a cierta actividad humana, de tal manera que esas me permitan regir mi vida. Uno podría decir, bueno, qué bueno, ¿no? que alguien por fin puso orden y, y, y, qué, y qué bonito, pero el problema surge cuando nos damos cuenta de que ponerle categorías o nombres a, a, a las conductas humanas, lo único que van a hacer o, o pueden generar es que los seres humanos no pierdan la capacidad de, de tomar una decisión por sí mismos, es decir, pueden inclusive excluir a la humanidad de hacerse responsable de sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque no necesariamente existe algo que pueda decir ah, yo me voy a comportar de esta manera o de otra. Es decir, a veces mentir no es malo, ¿no? <ríe> a veces mentir inclusive genera un bien, ¿no? dependiendo de, de, de por qué la mentira o la, o la razón de la mentira. Es decir, si pusiéramos a la mentira como algo negativo todo el tiempo, entonces estaríamos jodidos. ¿no? <risa> porque si por mentir estuviéramos protegiendo a alguien, no, estuviéramos defendiendo a alguien, supongamos que llega eh, alguien a, a tu casa o a tu habitación que se está refugiando o escondiendo de alguien que la quiere asesinar por alguna clase de injusticia. ¿no? Muchos casos se dan aquí en México cuando vienen los refugiados, por ejemplo, ¿no? los refugiados eh, políticos que vienen de sus países porque... Eh, Los vienen persiguiendo debido a una guerra o debido a, a que empiezan a haber matanzas, ¿no? Y entonces supongamos que si, si, si siguiéramos esta cuestión del deber, pues nosotros no podríamos mentir y decirle al país extranjero, ¿no? O si llegara alguien a tu casa y decirle a, a aquel que está persiguiendo, ah, no, pues aquí aquí está, mira, ¿no? Este Puedes venir y con toda libertad mátalo, ¿no? Porque <ríe> yo no te puedo mentir a ti, ya que mentir es algo malo, ¿no? Claro que no, o sea, yo creo que nosotros actuaríamos inmediatamente y diríamos, pues vente, te protejo y tengo que mentir para protegerte. ¿no? Sin embargo, eh, esas decisiones individuales que tomamos eh, no provienen de un imperativo categórico, es decir, no provienen de una ética general para el deber, sino vienen de algo muy subjetivo, ¿no? vienen de algo que nace dentro de ti, por así llamarlo. Ese algo que nace, ese algo que viene... Más allá de lo que puede determinar la sociedad o de lo que puede determinar una cierta ley, a eso se le llama subjetividad y es ahí de donde nace la angustia. Es decir, vamos a hablar o, vamos, o estamos hablando de una ética en la cual ya no, si bien es importante tener la noción de deber y un deber general, pero también hay casos particulares donde uno tiene que actuar por voluntad propia. independientemente de lo que piensen los demás, lo que digan los demás, lo que fulanito de tal vaya a hacer en contra mía o no, eso es lo que lo que tengo que hacer, ¿para qué? Pues precisamente para generar un bien. La ética se constituye precisamente porque hay necesidad de conformar sociedades, hay una necesidad política en la cual los seres humanos tenemos que aprender a llevarnos bien, nos guste o no nos guste. ¿no? Pero en este caso, la angustia va a fomentar a que, más allá de, de mis gustos, más allá de lo que a mí me interesa, voy a actuar conforme a una razón tal vez más profunda y voy y, y, y esta angustia vamos a ver que no se da por lógicas o por pasos a seguir o por leyes ya establecidas, sino se va a dar precisamente por una relación muy particular con el otro, con el más cercano a mí y, que, y esa angustia en vez de seguir secuencias de pasos va a dar saltos, saltos de tal manera que las decisiones que uno toma a veces hasta parezcan absurdas para los demás. Por ejemplo, eh, si yo encuentro a un eh, no sé, un, a un alcohólico en la calle, ¿no? Que ha estado perdido por varios días y resulta que llega a mi casa, ¿no? y, y, y me está pidiendo hospedaje y todo, pues la primera impresión que diría, bueno, no lo meto porque es un alcohólico. ¿Qué tal si viene armado? ¿Qué tal si viene a robarme? ¿Qué tal si viene a y qué tal si mi, mis padres o mi esposa, ¿no? No, no me lo permiten. ¿No qué debo hacer, no? Pues la actitud casi siempre más común es, pues déjalo afuera, ¿no? evítate problemas, ¿no? y, pues él, y el típico que dicen es, bueno, él está así porque quiere. ¿no? Sin embargo, en una ética de la angustia, digamos que importa un pepino, ¿no? lo que piensen los demás, este, pongo en segundo plano las condiciones sociales y yo tomo una decisión a partir de los criterios que yo ya traigo, y es decir, el otro necesita de mi ayuda. ¿no? Esa es una ética bastante interesante de la cual vamos a seguir hablando, Eh, más adelante, pero ahorita vamos a continuar con una canción de Voltaire que se llama Good Things. God thinks the white man is Satan. God, they know what God thinks. God thinks we should all convert to Judaism. God thinks we must all be Christians and God thinks we should all embrace Islam. God thinks the only true religion is Hindu. I, I know what God thinks God thinks you're a waste of flesh Oh, oh, God prefers an atheist Oh, oh, God, God God thinks all people like you are a God thinks all people like you are an embarrassment to creation Self righteous, judgmental, first to throw a stone and you're using his name for your own protection. God thinks the sun revolves around the earth. God thinks there was something very wrong with Copernicus. God thinks abortion is murder and. God thinks everything that science gave us is wrong God thinks women deserve it God thinks AIDS is a form of punishment I hate people who blame the devil for their own shortcomings And I hate people who thank God when things go right And I, I know what God thinks God thinks you're an idiot refers a heretic Oh, oh, God, God God thinks all people like you are hateful God thinks all people like you are an embarrassment to creation Self-righteous, judgmental, first to throw the stone And you're using his name for your own agenda And it smells like death It's all in day's We're taking money from the poor Why do you think that God Would need your dirty money If he want to start a holy war Some righteous, judgmental First to first stone Using his name For your own protection God thinks Puppies need to die God babies need God neither good nor bad. God is you and me. God is everything. Pues ya regresamos aquí a su programa El Aeropago. Estamos con el tema ética como angustia. Y bueno, antes que de continuar, eh, pues lamentamos la pérdida del señor Rubén Malves. Eh, Rubén Malvez, ¿quién fue? Bueno, fue uno de los teólogos, fue un teólogo brasileño, pedagogo, literato y filósofo, eh, y sociólogo, me parece, en, eh, que aportó grandes cosas a, al movimiento teológico del siglo pasado. Eh, Rubén Malves trabajaba el tema, sobre todo, de la teología como juego, ¿no? o saborear el infinito, pero como un niño. Para Rubén Alves, la mejor manera de explicar eh, la relación digamos, con la, la divinidad podía, tenía que ser de, de la manera en la que lo hace un niño, ¿no? porque un niño solamente ve la vida como un juego, y para él el juego era nada más y nada menos que una expresión de la búsqueda interminable de un mundo para ser armado. En el juego se encuentran los aperitivos, las presencias anticipadas de un mundo que se espera y se desea. Es decir, Rubén Malvez aportó grandes cosas a la teología y no solo a la teología, sino también a la esfera pedagógica. Para él era absurdo pensar que un niño podría descubrir que las co eh, o, o conocer las cosas por medio de estatutos eh, teóricos o de conceptos o de enseñanzas. Eh, eh, para él se le hacía ridículo que tú le explicaras a un niño que era un árbol ¿no? y que le mostrara las partes del árbol y no lo dejaras jugar en un árbol, o subirse y trepar a un árbol, ¿no? y que él descubriera el árbol por sí mismo, y que tuviera un contacto con el árbol tal como es. Cosa extraña porque en las instituciones actualmente se enajena a los niños. ¿no? Vivimos en una época donde ya un niño casi no juega en la tierra, ¿no? ni, ni, en las, ni ni se sube a árboles y estén trepando. O sea, un niño actualmente tiene un iPad o, <risa> o un celular o cualquier otra cosa que lo va separando del mundo tal y como es. Rubén Malvez dice que nosotros somos personas que necesitamos ser amados, amados por un mundo, pero ¿cómo vamos a sentirnos amados por un mundo si ni siquiera somos guiados para conocer a ese mundo? Y bueno, el día de, el día de ayer falleció el señor Rubén Malvez. Y pues siguiendo con el tema del día de hoy, eh, ya hablamos acerca en el bloque anterior de la ética en general ¿no? y cómo llegamos de esa ética en general a una ética en de la angustia. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la propuesta evangélica? Bueno, una de las separaciones que en el bloque anterior comentaba era la siguiente, nosotros vivimos en una cultura que tiende a homogenizar las cosas, es decir, que tiende a mezclar todo como si todo fuera parte de un mismo todo, ¿no? Hay que entender que en la tradición judio-cristiana, o en este caso en la tradición bíblica, la visión de la vida, la visión del mundo, la visión de todo, era completamente diferente a la visión griega. Es decir, para los semitas, en este caso, o para los eh, judíos este, antiguos, que, que bueno, no eran de todo judíos, eran más hebreos y otras tribus, la visión del mundo no tenía nada que ver con la visión griega. Para ellos... Eh, El mundo, en primer lugar, no era un mundo en devenir, es decir, para ellos el tiempo se mueve de otra forma, para ellos la divinidad juega otro papel, mientras para los griegos el, los dioses solamente son dioses porque tienen la autoridad y la facultad de cumplir sus caprichos, en este caso de actuar como a ellos se les venga en gana, para los semitas y los hebreos Dios, o, o en este caso Yahvé y Elohim, que eran sus dioses antiguos, eh, tenían distintas condiciones y, una, y la, quizá la condición más radical que ellos tenían a comparación a otras culturas es que era un dios o eran dioses que no se podían ver, es decir, eran personas que tenían una relación con la divinidad pero con una divinidad invisible, es decir, para ellos no era necesario generar estatuas o íconos para poder tener un contacto con la divinidad, ellos tenían bien marcada la divinidad como una abstracción, Pero una abstracción no cognitiva y no mental, sino una abstracción vista desde todos los sentidos. ¿no? Para los hebreos antiguos era imposible conocer a Dios en su totalidad. e Inclusive era imposible imposible pensar a Dios precisamente porque Dios era algo que estaba alejado de su realidad. En este caso, eh, era Dios se movía en un plano diferente al plano en el cual se, se mueve la humanidad y sin embargo, ese Dios se hacía presente en el plano de lo humano, es decir, si bien yo no puedo tener un acceso directo a Dios, porque Dios está más allá de todo, pero Dios se manifiesta en lo terreno. ¿Y, y por qué pensaban eso? Bueno, porque precisamente ellos tenían figuras clave dentro de su historia que permitían un acceso directo con Dios. En este caso, antiguamente eran los patriarcas, posteriormente fueron los profetas, Y después de los profetas, los sacerdotes, y después de los sacerdotes, eh, en la tradición ya cristiana, pues viene a ser Jesús, ¿no? que es este, o, o Jesucristo, que en este caso es el al que la Iglesia considera como el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué hacer todo este eh, brebaje o bagaje cultural? ¿no? Precisamente porque vamos a entender que para estas culturas antiguas. Tener una relación con Dios era lo más importante, porque a partir de esa relación con Dios, su historia se movía. Es decir, no podía haber política si Yahvé no entraba dentro de la actividad política. No podía haber eh, reinos o no podía haber decisiones claras y concretas si Yahvé no se, se manifestaba ahí. Pero ¿cómo poder tener un acceso a, al, a algo o a alguien que era literalmente inaccesible? Bueno, pues es que es ahí donde entraba el tema de la angustia o lo que nosotros actualmente consideramos como angustia. La angustia no solo es un estado emocional, no solo es sentirse mal o sentirse preocupado, la angustia no solo es estar eh, tembloroso o comiéndote las uñas, como a veces creemos. Para estas culturas, la angustia tenía que ver más que nada con depositar su confianza absoluta en algo de lo cual nunca van a poder estar seguros. Es decir, voy a tomar una decisión creyendo en aquello de lo cual yo no voy a tener un asentadero en donde decidir, y esto se ve claramente en, en casos, por ejemplo, en el exilio, ¿no? cuando cuando Moisés, por ejemplo, no saca todos los, según el relato bíblico, ¿no? que saca a todos los esclavos de Egipto, ¿no? y, y entonces ellos claudican, es decir, tienen miedo porque no saben qué va a pasar después de que crucen el mar, Cuando cruzan el mar y se dan cuenta de que están a salvo, ellos se sienten aliviados. Sin embargo, ese texto en el Éxodo es muy, muy raro y muy, y muy remarcante, donde, donde muestran que el pueblo de Israel como tal no tiene fe. ¿Por qué? Porque textos más adelante del relato de, de, del Éxodo, vamos a encontrar cómo ellos empiezan a tener miedo de lo que había pasado. Es decir, ellos empiezan a desconfiar porque están en el desierto y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? En Egipto al menos teníamos... un lugar donde nos daban de comer, no, nos trataban como esclavos, nos papaleaban, nos <risa> violaban a nuestras esposas, en fin, hacían muchas cosas, pero al menos nos daban de comer. Y, y en ese texto más adelante encontramos algo muy interesante porque inclusive el mismo Moisés, el mismo patriarca que los lleva eh, y profeta, los también llega a tener la misma inseguridad que ellos. Entonces, cuando Moisés empieza a desconfiar, que digamos que era el vínculo que tenía entre Yahvé y el pueblo, Yahvé se da cuenta de esa desconfianza y entonces, ¿qué viene? Bueno, mientras Yahvé los alimentaba con maná del cielo para que ellos no murieran de hambre, Yahvé les quita el maná y ellos piden carne. Es decir, el pueblo de Israel dice, oye, señor, danos carne porque ya nos aburrimos del maná del cielo. ¿No? Y entonces, Yahvé dice, ok, les quito el maná, pero les doy carne. ¿Qué pasó después? Bueno, después de, ese, de, después de que Yahvé les da carne, ellos empiezan a comerse unos a otros. ¿no? Es decir, la carne no les es suficiente porque les causa insatisfacción. Y ellos empiezan a creer que Yahvé se ha olvidado de ellos, pero Yahvé realmente les dice, yo lo único que hice es cumplir lo que ustedes me habían pedido. Este texto bíblico es algo, una historia bueno, ya muy vieja que, que a lo mejor muchos no conocen, Pero sí marca una, una de las cosas, es decir, mientras el pueblo de Israel confiaba en un Yahvé que no podían ver, que no, que digamos, un Yahvé que no se manifestaba, Yahvé actuaba. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde se coloca el plano de la fe, ¿no? En, en el plano donde tú crees en algo en lo que no ves. Pero cuando el pueblo de Israel exige ver algo o, o pide ver algo, en este caso carne, ¿no? Y Yahvé habla con ellos, pareciera ser que en ellos viene una insatisfacción. Francis Torralba va a decir algo así, pero en nuestros tiempos, ¿qué dice? Bueno, para él una ética como angustia tiene que ver con una ética en la cual las decisiones se fundamenten no en algo que veas, sino precisamente en algo que no puedas ver todavía. Es decir, yo voy a decidir no en base a los hechos, no en base a las cosas generales que, que la sociedad o que el, el pensamiento o que la razón me presenta, sino yo voy a decidir a partir de esos saltos absurdos donde coloco mi confianza en una decisión y voy a permitir que la decisión tome su rumbo. Yo no voy a pensar ahí si la decisión es buena o mala, sencillamente yo voy a decidir de tal manera que esa decisión genere confianza, porque es una decisión que se tomó en la confianza. Es decir, muchas de las personas actualmente tenemos un problema. No nos comprometemos con nuestras causas, con nuestras cosas, con las personas, precisamente porque ellos no nos han demostrado que son buenas con nosotros, ¿no? O, o a veces, este, la vez pasada, bueno, hace ocho días vi la película de Transformers, ¿no? Y algo que vi en, en una de las escenas fue que, una frase que, que me llamó mucho la atención, cuando el villano le dice a, al bueno, en este caso a Optimus Prime, dice, la causa siempre te va a traicionar, ¿no? Dice, porque según Optimus Prime, bueno, estaba luchando para defender a los humanos y resulta que los humanos lo... pues se lo acribillaron, ¿no? Mataron a todos sus amigos. Entonces este cazarrecompensas que va a buscar Optimus Prime le dice, ¿no? Prime, tú siempre tan tonto, ¿no? Que no sabes que tus causas siempre te traicionan. <ríe> y en muchas ocasiones eso nos pasa a nosotros. Es decir, te estamos tan comprometidos, tan apasionados con algo, pero resulta que ese algo o esa causa o ese alguien nos... nos Eh, nos traiciona o se, nos sentimos traicionados ¿por qué? porque las expectativas que nosotros teníamos de, de ellos o de ellas no se ven cumplidas e inclusive a veces pueden darnos la espalda y, y pum, generar un choque, un, una incomodidad eh, inclusive puede llegar a la violencia, a las agresiones ¿no? hace rato con Aarón ¿no? que ahorita, por cierto, gracias Aarón por hacerme controles, ¿no? por estar aquí en la producción solo estamos los dos solos a ver qué pasa más al rato <risa> Eh, me comentaba eso, ¿no? que a veces eh, como en todas las causas siempre están como los eh, digamos como los más apasionados ¿no? pero que desbordan su pasión en la agresividad ¿no? así como están los apasionados que se comprometen pero que son los más perseverantes, es decir aquellos que aunque vean un fracaso siguen adelante y aquellos que aunque vuelven a ver otro fracaso no se rinden porque creen en la causa, precisamente ese creer, ¿no? Ese creer no se pone en el plano de la razón porque no hay nada que te asegure que tu causa o tu lucha va a, va a prosperar pero sin, y sin embargo confías en que así va a ser. Pues eso precisamente en el plano o en la esfera hebrea antigua ¿no? y en lo que vamos a encontrar en el, en el marco bíblico, eso se llama fe. <ríe> Puede que no sea una fe depositada hacia el otro absoluto o hacia Dios o sea como lo queramos llamar, pero sí hacia algo en general, ¿no? En este caso, hacia, hacia la justicia, hacia ciertos eh, elementos de nuestra vida cotidiana. También hay gente que tiene fe en la familia, por ejemplo, ¿no? Hay gente que todavía tiene fe en las instituciones. Pero ¿por qué fe? No porque la, las instituciones o la familia o, o, o otras instituciones no formales, ¿no? Eh, te den certeza de algo, sino porque tú crees que, que en algún punto eso va a llenar o a satisfacer tu vida, ¿no? Eso va a ser lo que le va a dar sentido a tu vida, a lo que estás haciendo. Entonces, eh, esa angustia, esa angustia no, no, no se da solamente de la nada, de la espontaneidad, sino que tiene que pasar por todo un proceso. ¿Cómo? Bueno, la razón te va a dar certezas, ¿no? Claro está. Digo, si tú buscas en un… Eh, o los científicos, ¿no? O sea, las teorías científicas modernas se basaban precisamente en los hechos, en lo comprobable, en lo que teóricamente era verdadero y que a su vez era verdadero porque toda una sociedad académica, en este caso, decía que era verdadero. Es decir, la, la mayoría de las verdades en las que vivimos son verdades por consenso. Si la academia dice que hoy la Tierra es redonda, pues es redonda, ¿no? pero si mañana dice que es en forma de pera, es en forma de pera, así igual con los valores o con la ética, no, bueno esto funciona para que la sociedad se lleve bien, esto funciona para que los individuos no se estén matando entre ellos, pues es bueno, sin embargo en una ética de la angustia, una ética subjetiva, esos estándares o esos consensos pasan a segundo plano, ¿por qué? porque siempre hay excepciones, porque siempre hay casos donde no se aplica, es decir, Cuando hablamos del tema del aborto, un tema bastante difícil, no No podemos hablar desde una generalización, ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque si hablamos en contra del aborto, ¿no? pues tenemos también que hablar en contra de que las madres aborten aun cuando corren riesgo su vida. Tenemos que hablar en contra de que, de, de que no, no está permitido que bajo una violación una persona pueda abortar si aún esa esa persona no está preparada para tener un hijo. ¿no? Si hablamos en contra, desde una generalización cualquier persona tiene la, la, la facultad de hablar y decir no, tú no vas a abortar. ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dice la moral, así lo dice la ética, así lo dice la ley. Pero tampoco podemos hablar a favor por el simple hecho de que también necesitas estar en la situación para poder decir sí o no. Si queremos generalizar un favor o un a favor de, del aborto, tendríamos entonces que, que de, determinar en qué casos, o en ese caso, que todos los abortos son eh, permisivos. Y es decir, las personas también se tomarían de ahí para decir, bueno, ok, yo voy a abortar por X, X razón, ¿por qué? Porque al final de cuentas es una regla general, ¿no? Yo tengo la libertad, tengo el derecho de hacerlo, pero, pero en algún punto este generalizar a favor generaría más que nada una sociedad permisiva que, en la cual. los derechos de los demás, los derechos de otras personas que se ven también involucradas, se vean afectados. Es decir, ¿cómo entonces qué hacer ante este tipo de situaciones como el aborto? No podemos apelar a una ética general, no podemos apelar a una ética donde ya estén las cosas bien determinadas y decir esto aplica para todos, porque cada caso es una es diferente. Es decir, habrá personas que no quieran abortar aun cuando están en las mismas este circunstancias que una persona que fue violada o habrá personas que, que, no, que, que no quieran abortar o no puedan abortar precisamente porque van a afectar ¿no? a, a un determinado círculo. Es decir, eso ya es una cuestión meramente subjetiva, personal, en la cual yo creo que solamente una persona embarazada, en este caso una mujer embarazada, puede determinar si es lo más adecuado o no. Esa es una ética subjetiva. Y es una ética de la angustia porque ahí ya no, digamos que lo que influye para los demás no va a ser tan relevante. Lo que va a importar es lo que está pasando la persona en ese momento. Y dependerá de esa persona tomar la decisión, sea la que sea, y también ella tendrá que asumir las consecuencias, sean las que sean. Venga o no afectar a alguien más, esa es una decisión muy subjetiva. Pero bueno, eh, en cuanto a, a, a, la, a la postura evangélica… vamos a encontrar que la angustia es algo constante. Por ejemplo, en Jesús de Nazaret, en, en los evangelios, vamos a encontrar que Jesús, o algunos teólogos, ¿no? sobre todo los teólogos después de, la, de, de los últimos 30, 40 años, han puesto a un Jesús de Nazaret bastante revolucionario por lo mismo, porque ese Jesús de Nazaret tomaba sus decisiones no a partir de preceptos generales, como su época lo marcaba. Es decir, hay varios relatos bíblicos donde a Jesús se le encuentra, por ejemplo, en, comiendo con publicanos, en este caso serían los políticos, ¿no? se ve a un Jesús eh, que está conviviendo con prostitutas, ¿no? se ve a un Jesús que está sanando a gente enferma, pero gente enferma de, de enfermedades eh, paganas o impías, ¿no? en este caso flujo de sangre, en fin. ¿no? Vemos a, un, a una figura cristiana, ¿no? o una figura del Cristo, mejor dicho, donde... Las decisiones que va tomando no son decisiones a partir de lo que dice la, la gente o lo que dice el general, sino son decisiones que parten de lo que él experimenta en el interior. Es decir, mientras Jesús de Nazaret podía revelarse en las sinagogas tomando los rollos de los sacerdotes, eh, cosa bastante eh, caprichosa algunos dirían, pero realmente muy, muy, muy relevante, Porque debido a esos rollos, eh, Jesús empieza a ganar fama o popularidad, no porque lo hiciera con esa intención, sino sencillamente porque Él muestra ante esa gente que la élite sacerdotal o la élite política de aquel tiempo no era más importante que la población en general. Cuando Jesús de Nazaret convive con una prostituta, por ejemplo, vamos a encontrar que ese Jesús también muestra que la, la humanidad es igualitaria por todas partes, es decir, sea a lo que sea lo que te dediques, Sea lo que sea eh, eh, que tú hayas decidido, tú no, tus derechos como persona no, no se ven relegados a algo menor. Todas las personas tienen una validez igual para todos y nadie tiene el derecho de marginar a nadie por su condición. Este tipo de ejemplos bíblicos eh, que los tomaron muy a pecho los teólogos de la, de la liberación eh, son muestras claras de que en una ética que se vive desde la angustia o desde la subjetividad van a haber problemas en lo general. Es decir, para todos aquellos movimientos sociales, para todas aquellas personas contreras, ¿no? Como los llaman en sus casas, ¿no? Pues vamos a encontrar que hay... Eh, que, que por eso los contradicen, porque precisamente las decisiones que toman parten más de lo subjetivo que de lo general, ¿no? A, a partir de una crítica que uno se ha ido formando. Es decir, tener un propio pensamiento crítico también genera problemas hacia los demás. ¿Por qué? Porque los demás no van a estar de acuerdo precisamente, ¿no? porque los demás puede que, que apelen a lo general y digan, ok, es que lo tuyo no. Sin embargo, en una ética de la angustia, uno tiene que aprender a vivir con esos rechazos, uno tiene que aprender a vivir con esos eh, problemas, inclusive que suceden en las casas, que suceden con, inclusive en los amigos, ¿no? en los círculos sociales, porque son decisiones que parten desde el interior. Para los judíos era más importante cuidar lo que había adentro que lo que había afuera. Porque, por, porque de lo que había dentro de, dependía la vida. Hay un proverbio en la Biblia que dice del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Para los judíos, corazón significa lev, y lef en hebreo es voluntad. En pocas palabras querían decir, sobre toda cosa guardada, cuida tu voluntad, cuida que nadie estropee tu voluntad, porque de ahí depende la vida, y no solo tu vida, sino la vida de los demás. Cuando una persona se ve sometida y su voluntad se ve sometida, ¿no? Una persona deja de vivir. Y si no me creen, vean a todos los obreros que están ahí por las fábricas de Sivac, ¿no? O vean a toda la gente que trabaja en, en Zacatepec, en los viñedos, en los, ca, en los cañeros perdón, eh, y que tienen que, que ganar y que ganan una miseria, porque debido a que a todas las cargas de trabajo, debido a la presión, ¿no? Debido a que tienen que mantener una familia. Permiten que, que o, o, o dejan, ¿no? Pues ya que les queda, que los patrones, que los jefes abusen de ellos, ¿no? Y son personas que se vuelven mecánicamente, eh, o bueno, que viven mecánicamente, si a eso se le llama vivir, ¿no? Porque a, a lo único que se van a dedicar es precisamente a, a ejercer su trabajo sin darse la oportunidad de vivir la libertad, ¿no? Digamos que son los esclavos de nuestro tiempo, ¿no? Toda aquella persona que, que, debido a todo este sistema, ¿no? A este sistema empresarial, a este sistema jerárquico, ¿no? Donde los más ricos son los que tienen el poder, ¿no? Donde, donde la gente ya no puede tener la libertad o estos espacios de recreación, de recreación intelectual, de recreación estética, ¿no? Donde la gente no tiene acceso quizá a irse a tomar un café con su familia, ¿no? O sea, estos sistemas que, que, que han hecho que la sociedad se vuelva un monolito, ¿no? Han, han robado la voluntad de las personas. ¿no? Sobre toda cosa guardada, hay que guardar la voluntad. Pero para guardar la voluntad es necesario dejar atrás todo aquello que nos, que nos esclaviza. ¿no? Es decir, el desierto, ¿no? el, el desierto que, que a veces nos, nos rehusamos a vivir, es esta etapa de nuestras vidas donde nosotros tenemos que aprender a vivir con el mundo, dependiendo del mundo, ¿no? y a su vez no, no dejando atrás nuestra voluntad Toda esta gente, por ejemplo, los chamanes, los ermitaños, no, toda esta gente que vive en contacto con la naturaleza, en algún punto nos llevan una ventaja porque han aprendido a vivir sin necesidad de depender de todas estas esferas jerárquicas. ¿no? Es decir, qué, qué bonito sería que nosotros un día, o al menos yo, dejara de vivir como eh, pegado a mi computadora, ¿no? <risa> o al WhatsApp, o al internet, o los, al celular. ¿no? O sea, cuando hay personas que literalmente no necesitan de eso. Esos desiertos, esos momentos vacíos en nuestra vida, son las que nos ayudan a fortalecer nuestra voluntad. En esa voluntad es donde se basa la angustia para tomar decisiones. Y son esas decisiones precisamente en las que uno puede vivir una vida mejor. Porque ya no va a importar el que dirán, ya no va a importar eh, si mi causa o no va a, fructificar, a, a dar frutos, ¿no? Esperamos que sí, pero ya no va a ser como mi afán y ya no me voy a desesperar si, no es, que, si es que no pasa, ¿no? Lo importante aquí es que yo haga las cosas con el deseo de que sucedan, pero también sabiendo que puede que no sucedan. Y el chiste es que, que venga una satisfacción personal, pero también que afecte la vida del otro de manera positiva. ¿no? Es decir, aquí en Radio Chinelo, por ejemplo, ¿no? con la camaradería, uno aprende que <ríe> que aún cuando pasen muchos años, ¿no? pues vale la pena perseverar. aún cuando esos frutos se den poco a poco. ¿no? Porque son frutos que al final de cuentas van a proseguir, mientras haya gente que, que, que tenga la, la decisión de seguir adelante, de que, de que siga queriendo hacer las cosas de diferente manera. Esta ética como angustia vamos a encontrar que tiene su legado ¿no? o también tiene su, su, sus raíces en algo que a lo mejor nos es desconocido, que en este caso es eh, la, la, la hospitalidad, la hospitalidad que, que, que justamente proviene también de una tradición judeocristiana. La hospitalidad es un, es un valor, en este caso para los cristianos o para los judeocristianos, muy importante. Quizás una de las cosas que uno ve más en las. y porque la gente se acerca a las instituciones religiosas, sea de la denominación que sea. Porque es algo que a veces necesitamos. La gente se acerca a las iglesias porque necesita un lugar donde sentirse acogido. ¿Qué mejor sería que esto no solo fuera.? Eh, Parte de las iglesias o de las instituciones religiosas, sino que fuera algo general, ¿no? Que aplicara para todas nuestras vidas. Pero bueno, vamos a seguir con este tema más adelante. Eh, vamos a pasar a la siguiente canción. Esta canción es de los Beatles, se llama Don't Let Me Down. like she does oh she does yes yeah, she does and if somebody loved me like she does oh she does yes yeah, she does really done really ya regresamos aquí al programa y ya para cerrar o a punto de terminar eh, uno en su cotidianidad ¿qué podría hacer para tomar decisiones o, o vivir una ética desde la angustia o una ética subjetiva? bueno según Torralba eh, nuestra vida no es una vida de pasos o sea, es decir, hay que quitarnos la idea de que nosotros somos manuales que hay que seguir no o que la vida se genera en un manual ¿no? porque la vida no es así, eh, la, la vida se genera a partir de saltos, es decir, las decisiones que tomamos no son fruto de una reflexión tremenda que uno toma y decir, ah sí voy a decidir, no, irónicamente las decisiones son irrupciones de la reflexión, ¿qué es esto?, Bueno. Que cuando nosotros estamos ya muy clavados en el rollo reflexivo y vamos a ver qué casita vamos a comprar o vamos a ver qué, qué carrito me voy a adquirir, ¿no? Y todo el rollo. O sea, aunque estemos divagando todo el rollo en nuestras decisiones más simples, cuando tomamos una decisión, esa decisión se convierte en una interrupción de todo el, el rollo mental que traigamos. Y es ahí donde viene el problema, porque uno dice, bueno, es que no tomé la mejor decisión, ¿no? Me compré el carro más feo o, en fin, ¿no? Y no es porque les diga que compren carros, ¿no? <risa> mejor gástenlo en cosas quizá un poco más productivas y si es que o más útiles si, si, si es que lo necesitan pero sí es importante tener en cuenta que que lo importa que, que más allá de, de ser futuristas o querer afanarse o empecinarse con el futuro lo importante es ver el presente y que a partir de ese presente las decisiones se van a ir dando es decir eh, Cuando una persona tiende a ver su vida como una secuencia, como un manual de pasos a seguir, las personas se frustran cuando esos pasos no se cumplen a la perfección o en alguno de esos pasos hubo un problema. Es decir, y, y, y bueno, viene luego toda la complicación psicológica, donde bueno, ya tenemos problemas ahí con, con las parejas, con, con, la, con la familia, con, con, con los amigos, con los círculos sociales, ¿no? No, lo importante aquí es saber que las decisiones que tomemos van a ser decisiones que importan aquí en el presente, en el ahora, en lo inmediato, siempre teniendo conciencia de que cada decisión va a generar un fruto, es decir, que cada decisión que tomemos va a repercutir hacia lo demás, hacia el entorno también, y sea para bien o sea para mal, o en este caso sea el fruto que sea, hay que entender que es ese vivir con esa responsabilidad, es ese vivir con ese deber, pero ya no un deber general, sino un deber que nace de mí, das, nace de, del corazón, de la voluntad, este va, va a generar que yo pueda moverme en el mundo y moverme en las relaciones que tengo en este mundo. Es decir, eh, si yo tomo una decisión, yo como miembro de una familia, yo como miembro de una comunidad, debo tener consciente de que esa decisión, claro que va a influir en la comunidad o va a influir en lo familiar. Pero esa decisión también no determina del todo lo que vaya a pasar. Hay que tener también la seguridad de que en esa decisión va, in, va implícita la perseverancia. La perseverancia de que la decisión que yo tomé va a, a, a llevar consecuencias que yo voy a tener que, que, que cargar, por así decirlo, y que yo voy a hacerme responsable también. Vivimos en una época donde la gente suele hacerse irresponsable. Francis Torrealba dice, dice algo así... que mientras uno viva en el hedonismo, en el placer inmediato, mientras uno solo viva por vivir, mientras uno solo viva por disfrutar la vida, digamos que su vida pasa de largo y no tiene nada, no tiene mucho sentido, ¿no? Vivir así. Para él una vida ética y una vida ética desde la, de la angustia es una vida ética, una vida que se basa en el compromiso. Pero hay que entender bien el compromiso no como una eh, atadura o como una carga o como una obligación, sino Es un compromiso que genera libertad. Es decir, en el compromiso también hay libertad. ¿Libertad por qué? Porque el compromiso evoca que yo fomente la libertad del otro. El compromiso me lleva a saber que el otro es también parte de mí y yo tengo una relación con el otro como si ese otro fuera yo. Es algo como lo dice el Evangelio en Mateo, ¿no? en Mateo 5, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ya no voy a amar solamente al otro como si fuera otro y donde el otro va a tener que órale, ¿no? yo cumplo contigo y, y, shall, y, y va y me voy. Sino hay un compromiso más allá donde yo sé que el otro también se queda dentro de mí y donde ese, al quedarse en mí también, las decisiones que yo tome y que yo siga tomando van a repercutir en la vida del otro. Eso a lo mejor puede parecer muy difícil y muy sofocante, pero no es así. Lo cierto es que... También, si esto fuera una cuestión recíproca, es decir, si, si esto lo hiciéramos todos, quizá la sociedad sería diferente, porque entonces eh, los niveles de egoísmo reducirían, eh, los intereses personales ¿no? se, se irían hacia abajo, y, oh, y por ende afectaría también la actividad política. O sea, si vemos que la, el país está como está, es precisamente porque la gente ya no tiene ni siquiera una visión del otro, ¿no? ni un deber, mucho menos va a tener una visión del deber para con el otro, pero que nace de mí, o sea… Digamos que, que somos personas que nos hemos comportado de manera monótona, no autónoma, o bueno, mejor dicho, no autónoma, pero sí automatizada. ¿no? Y lo que aquí vamos a encontrar precisamente es las formas en las que nuestras decisiones eh, serán basadas por lo que nazca y no por lo que encontremos afuera. Kierkegaard o Soren Kierkegaard, Dijo una vez, la puerta de la verdad y de la felicidad no es una puerta que se abre de afuera hacia adentro, sino es una puerta que se abre de adentro hacia afuera. Si la abrimos al revés, corremos el riesgo de cerrarla más rápido. Es decir, a veces hay, también hay que echarle, de hecho eso es lo primero, hay que empezar por nosotros mismos, hay que echarle chamba a nuestra persona. no Hay que salir de nuestras broncas, procurar también tener un trabajo personal con nosotros, que a veces es lo que más cuesta. Confrontarnos es algo que cuesta mucho. confrontar nuestras verdades, conf confrontar nuestros dogmas, confrontar nuestras ideas, es algo que cuesta mucho trabajo, ¿por qué? porque nos pone en jaque, porque nos pone en la posición en la cual podemos estar equivocados, hay que hacerlo pero es una, una, esto que les planteo también es solamente una posibilidad, es decir, si claro que hay otras formas de ética, claro que hay otras formas de vida Pero en, en la ética de la angustia, ¿no? que es una ética, como les dije, que nace de toda una tradición, no tanto griega, sino más una ética judeocristiana, y en este caso más judaica tal vez, ¿no? eh, lo importante es que el individuo empiece a trabajar en sí mismo. Posteriormente, vamos a encontrar cómo esa individualidad va a generar una mejor colectividad, Y a su vez, esa colectividad va a recaer también en, en el individuo que la comenzó. Y pues bueno, este programa ya terminó, así que vamos a cerrar. Muchas gracias, Aarón, por hacernos controles. Yo soy Israel, esto es El Areópago, el programa que pone en crítica las problemáticas sociales con la propuesta evangélica. Y nos vemos. Hasta pronto. <música> I'm